¡Chicos, chicos, chicos! ¡Llegó el programa que todos esperaban! ¡El mundo secreto de Adriana! ¡Un programa lleno de sorpresas, premios y a premios para todos! ¡Con la tierna conducción de Adriana Broski y su natural simpatía! ¡Hola, hola, chicos! ¡Hola, ¿cómo? ¿Venieron a divertirse el programa? ¡Afirmativo! ¡Bueno, qué bien! Hoy nos visitan los alumnos de la Escuela de Inteligencia de la Armada. ¡Ay, ese bigotudo que se quede en su lugar! ¡Cuidado! También están los alumnos de Cuarto B del Instituto de Coordinación Federal. Bueno, bueno, tranquilos. Vamos, portate bien que si no ese señor de bigotes que está ahí, se va a enojar, ¿eh? Además, ver, pequeñuelos nabos. Todos pueden participar telefónicamente en la sección ¡Pinchame, Adriana! ¡Aceptamos el teléfono! A mí, Adriana. Ah, muy bien, bueno. Vos conoces el juego, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. lo conocer. Ah, bueno. Si respondes esta pregunta, te ganás un rifle de aire comprimido. En la foto que vemos en pantalla, sí. hay un hombre en una marcha. Y llega un cartel que dice, abajo, barrio nuevo. ¿Quién es ese hombre? Soy yo. Ah, y vos cómo te llamas. Lorenzo Miguel. <risa> También, en el mundo secreto de Adriana, la presencia de un personaje que conmueve a grandes y chicos y hace reír, reír y reír. Y ahora, el abuelo Frondisi nos va a contar uno de sus cuentos. Había una vez un dirigente del gobierno de este muchacho, Raúl Alfonsín, que se llamaba Carlos Becerra. Y ustedes saben que urdió Eh, digo bien Urdió un complot Y atención pequeñuelos Todos los chicos Todos pueden participar De nuestro gran concurso mensual De la búsqueda del tesoro ¿Eh? ¿Estamos en el aire? Ah, qué emoción Presten atención, eh En algún lugar de este mapa de la Argentina, está escondida la plata de los montoneros. Ustedes tienen que encontrarla, y el que la encuentra se gana un puesto en el Ministerio de Economía. Pueden buscar donde, donde quieran. Hacer allanamientos, usar helicópteros, tanques o pedir apoyo logístico a la producción del programa. ¡Suerte! secreto de Adriana. Hacete socio de nuestro club. Vení, vení. Mándanos una foto que el prontuario ya lo tenemos. El mundo secreto de Adriana. El programa donde los únicos vigilados son los niños.